Especial para marcha. Israel anunció que se unirá a Estados Unidos en el congelamiento de fondos para la UNESCO luego de que el organismo aprobara el pasado lunes otorgar la membresía a Palestina en el órgano cultural de la ONU. Israel había prometido anteriormente donar 2 millones de dólares por año a la UNESCO. Mark Regev, vocero del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, declaró... El presupuesto gubernamental que estaba destinado a la UNESCO se destinará ahora a apoyar proyectos, proyectos regionales, proyectos de Medio Oriente, diseñados para fomentar la cooperación en ciencias, cultura y educación. Estos proyectos reforzarán la paz y no la perjudicarán como lo hizo la reciente decisión de la UNESCO. Besides freezing funding. Además de congelar los fondos para la UNESCO, Israel ordenó la construcción de unas dos mil viviendas más en asentamientos ubicados en tierras ocupadas y suspendió el pago de fondos por concepto de impuestos que recauda para los palestinos. Ryad Mansur, el embajador palestino ante Naciones Unidas, defendió el esfuerzo palestino de unirse a la UNESCO. Mansur expresó el uh, año. Intentamos ser como los demás al unirnos a este importante organismo de la ONU como miembros plenos y participar del proceso colectivo conjuntamente con el resto de la humanidad en la defensa de los tesoros de la humanidad los sitios históricos y religiosos, así como también desempeñar un rol activo en materia cultural y científica. En noticias relacionadas, la BBC informa que el esfuerzo palestino por lograr la independencia posiblemente haya sufrido un revés. Un diplomático de la ONU declaró a la BBC que el Reino Unido, Francia y Colombia anunciaron a los miembros del Consejo de Seguridad que se abstendrán en toda votación relacionada a la independencia de Palestina.